cero 1 dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez lee escucha contesta escribe juega habla Comprueba, marca, mira, compara, corrige, fíjate, relaciona. Lápiz, mesa, pizarra, bolígrafo, cuaderno, papelera, goma, ventana, puerta ordenador, libro, sacapuntas, estuche, silla, carpeta.